estoy buscando un gran amor que de alegría a mi corazón que me quiera que me bese y se entregue por amor no puedo controlar este loco corazón que tantas ganas tiene de encontrar gran amor y buscaré a quien amar mi corazón me lo dirá y al fin tendré ¡Vinta y no puedo controlar este loco corazón que tantas ganas tiene de Al fin Started